hay dos años fundamentales 1492 y 1936 y para comenzar a comprender nuestra historia esas dos fechas son importantes eh, son importantísimas y luego lo que lo que has dicho tú antes ¿no? el, el la verdad de una generación a mí fue lo que me atrajo de, de esta de esta época del siglo 16 sobre todo la, la primera mitad del siglo 16 cuando piensas los protagonistas de lo que fue la decir, conquista bueno y conquista hay descubrimiento conquista colonización organización administrativa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 Sí, bueno, yo, hombre, hay que me dices ¿es que tú eres estudiado. Bueno, yo soy licenciado, yo pasé por la, eh, por la universidad. Eh, siempre iba un poco un turista, de verdad, que me dedicaba más a jugar al museo en la clase. <risas> yo, o sea, de paso, pero eh, pero bueno, algo te, algo te marca y es cierto que, que, que al final la gente dice, bueno, has cambiado, dice, de, de, de historias del crónica novelas como la de Alejandro, el secreto de la cura, este. Y bueno, sí, no, sí, pero no tanto, lo uno...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 Tenemos que sí, situarnos eh, en la época, hombre, ¿no? Hombre, yo siempre digo lo que es una recreación novelada y yo lo que busco ahora novelas. O sea, a mí lo que me interesa pues es Hernán Cortés cuando viene Catina Juárez, su mujer eh, que se casó en Cuba con ella y de repente yo yo soy de los que piensa que esta debía de ser, tener mucho carácter, él estaba hasta ahí y la estranguló. Sí. <ríe> entonces yo a partir de ahí yo creo que la estranguló. Una pequeña excusa, gustaba. ¿no? Sí, que sí. Pillo dijo. Efectivamente. Y entonces vas, yo ahí, por ejemplo... Y,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 Pero eh, el salta al continente, entonces eh, es algo muy, muy extraordinario lo que lo que sucedió, y yo siempre el objetivo que utilizo es asombroso, ¿no? porque de repente, claro, y además con muy pocos medios, ¿no? porque por una parte para este hay que poner la liga de los grandes conquistadores, estoy pensando a Alejandro, Gengis Khan, Julio César, pero claro, Alejandro pasó a Asia con 50.000 oplitas y todos los adláteres y toda gente que en la intendencia y tal, eh, Julio César pues tenía sus legiones regiones, Khan pues tendría miles de, eh, de, de, de, de jinetes y de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 ¿Cómo abordas el personaje? Pues claro, yo ¿no? aquí hay que buscar una historia. El viaje es enorme, eh, tú lo abordas, hablas de Gran Cortés al comienzo del libro sí. y también de, de Conquistadores de lo Imposible que se ha editado en Arcelor. También hablas de la Malinche, eh, de... que es un representante o un icono de eh, la fuerza de, de la mujer. Ahora dentro de unos días, el próximo día 8 es el Día de la sí. Mujer y la figura de la Malinche un poco ¿Es representa es... esa, esa lucha en aquella época, claro. Claro, claro. bueno, ella es una esclava. Que ya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 De, de la historia la de México. Y, y, nada, y luego el resto del libro pues como digo es la conquista pero luego también está eh, vamos a Chile Pizarro las, las, las guerras civiles entre los almagnistas y los eh, pizarristas seguimos a Ño de Balboa luego ya saliendo de conquista pues por ejemplo está Cabeza Vaca que es un personaje claro a nivel de exploración un señor que se recorre Estados Unidos a pie se sí, sí, costa sí. este a la ha acortado que prácticamente no lo conocemos en, en México sí se conoce pero es una cosa absolutamente fascinante ¿no? luego está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 Y somos in, montar un reino independiente y hay una carta maravillosa que, de, que le escribe a Felipe II, donde trata de tú, <ríe> pero con una falta de respeto y una falta de... de porque tú, que, que y dice, ¿por qué tú? ¿Qué tal? Y es, es, es, es magnífico, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, eh, Leópez Aguirre tiene muchos fans, eh, de, obviamente entre los, todos los americanistas y, y por... Eh,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 Y, y le empezaron a considerar un chamán y tal y empezó y, y acabó teniendo miles de seguidores que llevaban de un, de un pueblo al siguiente no abandonaba y así cruzaba historia el... entonces este señor después de andarse ocho años eh, poco menos que descalzo y hab siendo esclavo primero y luego el pueblo en pueblo bueno, una cosa y llega y lo primero que hace es subirse en un barco y e al río a plata o sea es que y, y volvía no entonces ese atractivo que tenía el, el, el nuevo mundo para para esta gente que le quiere que, que parece dice ya ya habrán tenido bastante pues no eh, yo creo que se es que sí, la adrenalina Eco por dos claro, mira, el, el planeta, eh, Por entonces... Oye, ¿qué... Eh...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 Novela. entonces es, hay una evolución... Es, Aquella es la historia del mundo, que es claro. la historia de un bar de Madrid, ¿no? También, efectivamente, <risa> pero bueno, sí que hay un vínculo, que es, es verdad que, eh, como digo, lo uno es historia contemporánea y lo otro es historia, eh, pero hay un cierto, hay una visión historizante en, en el conjunto de mi de mi, de mi mi obra, ¿no? Y, y me recuerdo, bueno, que se hablando a todas distancia, Galdós, o sea, la gente que, que nos gusta un poco la historia de la novela, funcionamos parecido, y, uh -huh. y, y bueno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 Bernal Díaz del Castillo, o sea, la, la historia verdadera, la conquista Nueva España, me ha parecido, pero un libro, este, este señor era capitán de Hernán Cortés y lo cuenta todo con una... Este es un gran libro, me ha parecido, es la mejor crónica que hay de... Bueno, hay cosas por los comentarios reales, del eh, de Inca Garcilaso y la historia de Indias de, de Bartómez Casas y Gómora y para Patín Patán, va viendo cosas, pero este, este en concreto, para mí, de todo lo que he leído, es que es una...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 que son, son muy peculiares, ¿no? Y hay peli dentro de las películas americanas a nosotros nos suele gustar la misión, ¿no? Estas películas sí. que, bueno, que destacan unas cosas que, que, bueno, que a lo mejor eh, bueno, en otras bueno, partes si no se perciben, también... es que fueron muchas cosas. Eh, uh -huh. América era un continente bueno, es, es un conchismo. Muchísimos... Es que pensamos en, en México y no sabemos que, que llegamos ahí, los mencionó tú, hubo conquistadores Pero, ¿no? españoles en lo que es hoy Estados Unidos. Totalmente. Y parece que la conquista de América acabó ahí en lo que es y sí. en México, y hubo muchas eh, cosas. Sí, Oye, no, mi, dime. Ti, ti, no coméntame. Sí, sí. Como, eh, bueno, es que... <ríe> <ríe> no, eh, te, te iba a decir, eh, es que eh, por, hay tantas cosas eh, que comentar contigo. Estoy pensando ahora, eh, volviendo un poquito a Historias de Cronin, ¿no? Eh, no, no te gustan la, eh, las novelas, dice, en, en, en, en, no, no te no, ha no, nada. Pero, no, pero es que Historias de Cronin representa algo, yo creo,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 ...neorrealismo, hace sí. neorrealismo, pero tiene un aire punk que no se puede olvidar, ¿eh? También. Pero volver, volveré también, ¿no? de En la claro, siguiente novela pero, voy a volver. Ese futurismo una distópico un poquito, pero... También se puede claro. tirar por ahí. Se puede tirar por ahí y... No, la gente me decía cuando dice lo de Alejandro, dice que ha cambiado, no sé qué. Y digo, pues tampoco tanto. Y si es que más o menos dice Cronen, que es pues una panda de, de chavales jóvenes que se dedican a... <risa> y, y, y <risa> a, a ponerse... Alejandro si los de Cronen eran viejos ya cuando Alejandro no, no, no, no, no, no, no, había conquistado medio mundo ya. Pero Alejandro era igual. Decir, lo claro, que pasa es que en la época de Alejandro, en vez de componerse las rayas que sean o las pastillas de que sean, pues sí. se, se ponían de vino hasta arriba cogían la espada, subían a caballo y se iban a conquistar el imperio al lado, tampoco, viendo, era, tampoco sí, era tan sí. diferente <ríe> por decirlo así, ¿no? entonces hay ciertos eh, comportamientos que, que bueno, que, <ríe> que son únicas, son repetitivos vale, vamos, vamos, vamos a decirlo así <ríe> José Ángel Mañas, ha sido un enorme placer estar ahí contigo charlar, acabas de publicar